El Gobierno Nacional trabaja en los cierres nocturnos para evitar la propagación del coronavirus. El Gobierno confirmó que el cierre sanitario nocturno para intentar reducir los contagios comenzará a regir a partir de hoy. Tras la publicación del decreto del presidente Alberto Fernández, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires definirán cómo acompañan la medida. Luego de una reunión con gobernadores, se estableció que la restricción se extenderá entre las 23 hasta las 6 de la mañana y no tiene fecha de finalización estipulada. La decisión de implementar la restricción nocturna fue planteada por el presidente durante una reunión virtual que mantuvo con los gobernadores. Los mandatarios analizaron el incremento de contagios de coronavirus que se registró en las últimas semanas y manifestaron su decisión de acompañar la medida. Habitantes del Bolsón se movilizaron en defensa del agua. Nos informan desde Radio Encuentro de Vietma. La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de la zona de Mallina Ahogado y el Bolsón está en alerta ante un nuevo intento de la empresa Laderas del Perito Moreno Sociedad Anónima para lotear una parte del cerro conocido como la Pampa de Luden. Por ese motivo, los vecinos vienen movilizados desde hace más de 10 años y en 2011 interpusieron un amparo judicial a partir del cual rige la orden de no innovar. Nos comunicamos con Silvia Rojas, integrante de la asamblea. Este loteo se pretende hacer sobre una ladera de la montaña, el Cerro Perito Moreno, uh -huh. eh, que está a más de 900 metros de, sobre el nivel del mar. Sí. Y lo fundamental es que sobre esa ladera hay mucha, digamos, todo lo que es el sedimento de tierra negra, hace como de esponja y retiene. ...todo el agua que... ...el invierno es nieve... ¿sí? ...y va drenando por esa esponja... ...si uno sobre la esponja... ...coloca un ladrillo... Uh -huh. ...la esponja se aplasta... ...y no se puede levantar por el peso... ...del cemento del ladrillo... ...de, de esa esponja... ...recibe agua... ...todo más ahogado... Uh -huh. ...desde la cuenca del Pedregoso... ...que es una cuenca que va para otro lado... ...digamos que va hacia el norte... Uh -huh. ...pero justamente se desvía el agua... No se puede desviar más agua este, para más Ahogado. Pese al amparo judicial, Ladera Sociedad Anónima retomó la venta de lotes en los últimos meses, ofreciendo a través de su página web laderas.com.ar 230 lotes de 3.000 metros cuadrados cada uno, presentándolos como una primera etapa de un megaproyecto inmobiliario. ¿Cómo lo hacen? Cuentan con un potente aliado el gobierno de Juntos Somos Río Negro, representado en la intendencia de El Bolsón por Bruno Pogliano y en la provincia de Río Negro por Arabella Carreras. ¿Mm? Digamos, si, si no hubiera sido porque el gobierno de Juntos Somos Río Negro en la cabeza de Bruno Pogliano, que es el ex contador de la empresa Aladeras, dejó de ser contador de la empresa por una cuestión ética, supongo, pero su socio sigue siendo el contador de la empresa... De la misma empresa que está loteando, de la misma empresa que este, desarrolla el, el cerro. Han comprado esa, esa, este, esa tierra a 68 pesos la hectárea, la compró la pseudo-doña original de manera ilegal porque no podían comprar esa tierra. Este, y la están vendiendo a 80 mil dólares, más de 80 mil dólares la hectárea, ¿no? Entonces nos parece como. Como que se nos ríen en la cara, tanto la justicia como el gobierno. Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, informamos para Farco. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Continúa la búsqueda de una joven desaparecida en Córdoba. Desde Altagracia nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari de Radio Tortuga. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde el pasado martes 5 de enero, la desaparición de la joven Marcia Acuña de su hogar en Villa San Isidro, Córdoba, mantiene en vilo a todo el valle de Parabachasca. La joven fue vista por última vez en horas de la madrugada del martes en su hogar. Mientras abundan los rumores y faltan las certezas, desde diversos sectores llamaron a no descartar ninguna hipótesis. Consuelo Cabral, periodista especializada en temas de género, se refirió a esta situación y manifestó que la búsqueda se intensificó gracias al reclamo social, frente a los rumores de que la joven se habría ausentado por voluntad propia. Pero así todo, eh, hay, hay, no es casual, por ejemplo, lo que es la desaparición de Elia de Jerónimo Polijo mientras le sierra. Eh, bueno lo que eh, Tras de Sierra es un lugar que justamente estamos hablando de un límite con San Luis eh, zonas fronterizas eh, y bueno casualmente también me parece que, que hay un tema ahí medio tabú con, al menos con mencionar concretamente que, es un, que puede ser un caso de trata lo que pasó también con Yamila Cuellón en Córdoba uh -huh, uh -huh. que Justamente está, está como el único caso de trata supuestamente en Córdoba, al menos lado. Sí. Y, y sin embargo no se avanza uh -huh. en un en freno. Eh, entonces habría que preguntarse si realmente es intencional este freno, uh -huh. si es impericia o no. ¿sí? Uh -huh. Ante la hipótesis de un posible caso de trata de personas, la periodista se refirió a otros casos, como el de Delia Polijo, y manifestó que en la provincia de Córdoba la investigación de las desapariciones de personas por posibles casos de trata sigue siendo un tema tabú. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, la radio comunitaria y cooperativa de la ciudad de Altagracia. En San Juan reclamaron para que se cumpla la ley IBE. Desde Positos nos informa nuestro compañero Guillermo Romero de Radio La Lechuza. El Senado legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, pero las voces opositoras a este proyecto siguen manifestando su oposición que hoy ya sería no cumplir con la ley. En este caso, la directora del Hospital Marcial Quiroga, el segundo hospital más importante de San Juan, la doctora Inés Garcés, dijo que no puede garantizar las prácticas del aborto, ya que estudió para ayudar a dar vida. Mari Garrido, junto a además integrantes de Junta Hacia la Izquierda y el MST, realizaron un escrache frente al hospital reclamando para que se garantice el derecho a decidir de todas las mujeres que básicamente se cumpla con la ley. Así como llegamos a hospital esta ley, porque no fue ningún, eh, ningún beneficio que nos quitaron prácticamente. Lo ganamos con la pelea en la calle, con una marea verde que se sostiene, que está vigente y que va a hacer que la ley aplique en todo el país y en nuestra provincia también. Le venimos a decir que el aborto es legal en la Argentina y que las leyes son de aplicación en todo el país y que así como la conseguimos con la marea verde, con la marea verde la vamos a defender, porque no es... Eh, una concesión graciosa de ningún sector político, ni inclusive del gobierno, sino que es el resultado de una lucha que venimos llevando más de 15 años las mujeres porque no queremos que haya ninguna muerta más por aborto clandestino. Como así también queremos la aplicación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos de la provincia. En principio, la única objeción de conciencia que existe es la individual y solamente se habilita en el artículo 11 hacia alguna institución no pública, sino privada, del sector privado, que no tenga eh, profesionales sin objetar conciencia, pueda derivar a otra institución y garantice la ejecución de la práctica. Entonces, eh, creo que lo, lo tremendo es que sea en una institución pública en donde se pretenda eh, eliminar este derecho que hemos conseguido. En el año 2018 la directora había dicho que renunciaría a su cargo en el caso de que se aprobase la ley cuando se debatió por primera vez la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy, ya convertida en ley, Garcés expresó que, por el momento, no va a ser efectiva su renuncia. Reportó para la Informativa Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. Continúa la tensión política y social en Estados Unidos. Nos informa Gustavo Peseta, desde Radio Futura de La Plata. ¿Qué tal amigos y amigas de Farco? Ante los hechos que ya estamos conociendo de lo que pasa en los Estados Unidos ante la embestida de la derecha contra la propia derecha y para poder entender este panorama nosotros nos comunicamos con Fernando Buenabad, mexicano, politólogo, escritor y profesor, para que nos dé su visión con respecto a este acontecimiento, y esto nos contaba Norteamérica, en ese país en el que Un pueblo trabajador sin duda, un pueblo lastimado históricamente por la explotación, lastimado por la segregación, por el racismo, por el supremacismo. Un pueblo dañado en sus derechos a la educación, en sus derechos a la salud, en sus derechos a la vivienda. Ese pueblo soporta hoy a unas cúpulas empresarias, básicamente de la gran industria eh, bélica, de la industria Financiera, bancaria y de la industria mediática a las dentelladas todos los días. Esto que se ha visto en el Capitolio, esto que Donald Trump está financiando como un incendio nacional para asegurarse, para afianzarse, para atornillarse, como se dice, a la silla presidencial. En todo caso, para dejarle al presidente que sigue, Biden, una, un, un, una situación ingobernable para crearle un ...un ambiente irrespirable... ...hoy se despertó temprano para este, para este año nuevo... ...y ya empieza a mostrar las fauces... ...la disputa se centra en... ...en quién va a controlar las herramientas de presión... ...quién va a controlar los instrumentos para saquear al mundo... ...quién va a controlar las, las, las geopolíticas... Eh, eh, ...quién va a controlar la red de bases militares... ...que están instaladas por todo el planeta... ¿Quién se va a hacer cargo de las repartijas de todos estos dividendos que escurren de las mafias empresariales, del proyecto neoliberal, de cómo se sangra las riquezas naturales de los pueblos sometidos, de muchas formas, al imperio? Tenemos que ser capaces de aprovechar la oportunidad y mirar con detalle este esperpento terrible de ver desnudo el cadáver de este sistema capitalista que eh, no, no es que esté muriéndose, No es que esté solamente padeciendo los estragos de sus propias crisis, él mismo es una fábrica de crisis. Tenemos que ser capaces de, con toda serenidad, mirar el fondo y el trasfondo. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de la Plata. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar en Marcos Juárez, provincia de Córdoba Escuchamos el informativo Farco En LUK 1019, Radio Escuela Comunitaria Soberana y Popular Y hasta aquí llegamos con la edición del informativo Farco De hoy viernes 8 de enero del 2021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 Auspicio Informativo Farco Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas Hay combinaciones que son insuperables Como los supermercados y beneficios Credicop Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en o a través de Kerico. Responde al 0810-888-4500.